Explícito Estampados Sublimación Plotter de corte Textil Serigrafía Transfer Venta por catálogo Multicentro Alonso Valle 1060 Local 114 Email e x p l i c i t o c l a r r o a gmail com Teléfono 22 31 18 65 95 Explícito Estampados Tu estilo lo llevas impreso Bienvenidos sean todos los metaleros y metaleras a este segundo programa del año de Organización Ocupa Metal para OcupaMetal para ocupametal.org, Visión Metal Rock. Desde los estudios centrales de la radio b u e n t e Alto, en el 107.5 de la banda FM, transmitiendo para el área metropolitana y a través de nuestra señal online para todo el mundo. Un afectuoso saludo a todo el staff, directorio. Socios y simpatizantes de esta organización, a todos los metaleros amigos y, por supuesto, también a las metaleras, a estas hermosas y bellas mujeres que también gustan de este género musical. Un saludo a Juan Carlos Paredes, nuestro Radio Control. Buenas tardes, Juan Carlos. Está bastante alegre. Hoy día he corrido de un lado para otro. La verdad es que he hecho muchas cosas. Y ahora estamos empezando con una falencia de 15 minutos de baja de, de tiempo, pero eso no impide de que tengamos el mejor ánimo, el mejor ímpetu y el mejor de los bríos para poder comenzar nuestro programa de esta tarde. En el cual vamos a hablar precisamente de que mañana tenemos la novena versión de Metal Factory Fest de esta organización, y esto es en Crear Rock Chile, en salas de CrearRock.c. Eh, um, vamos a ir con la música. Con el primer tema, ya abriendo、eh, los fuegos para comenzar nuestro programa. Y tenemos a. <risas> no importa, es una banda que ya no está en nuestro staff, pero vamos consistencia. <risas> y esto que se llama Gobernados, por la mentira. <risas>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 続いては、このバン l の話題をご紹介し o す。このバンドの話題をご紹介します。 e r a v i d a Cerveza v a l v i e r la auténtica artesanal valdiviana. Desde Irlanda a la región de los lagos. Receta de antaño: la selecta recolección de materias primas, cebada y lúpulos, más la delicada y minuciosa búsqueda de selección de mostos, hasta el más refinado proceso de reposo y fermentación, para obtener un producto maduro, fresco y único. Originario de Irlanda: para su presentación en Red Ale. Cerveza de cuerpo rojizo y aroma afrutado. También para sus variedades en Black a L e y p a l e a l e Cerveza Valvier, la auténtica artesanal valdiviana. Auspiciador oficial, organización Ocupametal para ocupametal.org. Cerveza Valvier, la auténtica artesanal valdiviana. Este programa fue presentado por Cerveza Valvier, la auténtica. Explícito estampados. Sublimación, plotter de corte, textil, serigrafía, transfer, venta por catálogo. Multicentro Alonso Valle, 1060, local 114. Email explícito.cl.com. arroa g m i l Teléfono 223118-6595. Explícito de estampados. Tu estilo lo llevas impreso. Este programa es presentado por Pedales o Tony. Fidelidad de sonido tus pies. Artaria Records, la boutique del rock y el metal underground. Explícito a estampados. Tu estilo lo llevas impreso. Cerveza Valvier, la auténtica artesanal valdiviana. Ok, estamos de vuelta entonces desde Radio Puente Alto en el 107.5 de la banda FM. Transmitiendo para toda el área metropolitana. ¿Cuándo son las.? ¿No? o c u a n d o son las 20,50? Así es, cuando son las 20,50 y la noche ya se deja caer en el centro de Puente Alto. Podemos ver de acá arriba c o m o comienza a iluminarse el centro de la ciudad. Decir que lo que pasaba. Para ir cerrando este tema, la banda Cadal, Es una banda que se disolvió hace、eh, tres semanas, hace muy poco, una banda que se disolvió y había que hacer mención de esta noticia. Ya, de hecho, ya no existe más, al menos esa banda con ese nombre. Seguramente algunos músicos irán a retomar nuevos proyectos, ojalá. Eh, un saludo a la distancia para Luis Flores, para Pablo Pizarro.、Eh, mis mejores energías para ellos. Se les desea lo mejor.、Eh, y que, por supuesto, continúen por la senda de、eh, la amistad y el compañerismo y la camaradería que siempre existió. Así que lo mejor para ellos. Vamos a continuar con nuestro programa. Un programa de día viernes cargado de música rock y metal. Vamos a ir comentando de que mañana, precisamente, en las salas de Crearock, crearock.sgl de Carmen 973 en Santiago Centro, vamos a estar con la novena versión de Metal Factory Fest de organización Ocupó Metal. Tenemos 10、eh, bandas en escena. La mañana, nueve horas de música y metal con una producción de lujo a las bandas de esta en este certamen, bandas presentes en nuestro staff, se le regalan tres vídeos en formato profesional, audio e imagen de manera profesional en full HD. Imagen bastante considerable. El regalo que se hace, y esto es, digamos, que. Una tremenda ayuda que se les presta a las bandas de esta organización. Sabemos que un video cuesta caro hacerlo, producirlo, etc. é t e r a Pero、eh, gracias a la gestión de Ocupa Metal y Crea Rock, esto es posible para las bandas de nuestro e s t a d o Entre otras bandas se presenta Presagio, Abstinencia. s a l o m o n blues、uh, tengo por aquí el afiche estoy buscándolo también se presenta etil coma canone anda canone tremenda banda、ah, ahora sí se presenta de la muerte presagio b a g d r a f canone etil coma s a l o m o n blues abstinencia cabal sanor opertur y primero muerto entonces La parrilla musical para mañana, la parrilla de bandas. Recuerden de que esto comienza a las 13 horas y vendría a terminar, yo diría que como a las 22 horas. Ya saben, para mañana un tremendo panorama. Para esos oídos sedientos de rock y metal, ya saben dónde dirigirse. Santiago Centro, Carmen 973, las salas y dependencias de crearrock.cl. Vamos a adelantar un poco también. Algunas fechas que vienen para con esta organización y próximos festivales. Tenemos el 3 de marzo, el sábado 3 de marzo en Valparaíso, en Bar El Huevo, presentándose a Oxidizer, Canone, Pato Lucas Band, Presagio y Primero Muerto. El sábado 10 de marzo también en. El c e n i c e r o de Santiago Centro.、Eh, bueno, tenemos fecha ahí, pero las bandas todavía no las voy a confirmar. No voy a decir nada al aire porque、um, es un flyer que todavía no estoy seguro de que pueda estar listo para salir a redes sociales. Pero sí les digo que el sábado 10 de marzo, en el bar c e n i c e r o hay una fecha más de Legions of Under Metal Festival. Que ya va en su versión número 28, fíjense. Increíble cómo ha podido itinerar a través del tiempo este festival.、Eh, también tenemos el sábado 17 de marzo en Talcahuano, en Bar Sal Si Puedes. Un tremendo bar. diría que el mejor que hay en Talcahuano, justo frente al puerto. Un saludo para Carlos Oliva Pincheira, mi amigo, y dueño del local también. Se presenta Canone, Presagio y Primero Muerto. Así es. Me, me parece que habría una banda por confirmar, que tal vez podría ser NSD. Todavía no me han dicho nada. Seguramente mañana lo sabré y la próxima semana ya estaríamos entregando la parrilla definitiva de bandas para esta fecha, el 17 de marzo, en Talcahuano. Mientras que el 28 de abril, en el Club de Motos Canse de Santiago Centro, se presenta. Oxidizer, Afterlife, Pato Lucas Band, De la Muerte, Presagio y Primero Muerto. Ya saben. El 19 de mayo, sábado 19 de mayo, nuevamente en el Club Camse, se presenta k a w e s k a r Canone, De la Muerte, Presagio y dos bandas que estarían por, co por confirmarse también, que por supuesto las vamos a entregar en el próximo programa, el viernes próximo. Y el 21 de abril, en Rancagua, sábado 21 de abril, se presenta k a w e s k a r Abstinencia Oxidizer. Y me parece que también, ah sí, disculpen, la información es: se presenta Oxidizer, k a w e s k a r Abstinencia y Bastator. La legendaria banda Bastator también va a estar presente en este festival. Les acabo de entregar seis fechas.、Uh, aparte de la que viene mañana en Salas de Crear Rock, Metal Factory Fest, en su versión número 9. Vamos a continuar con la música. JC, por favor, ¿qué es lo que viene a continuación? Vamos con, me parece que es Inhel y Instinto Animal. Ok, vamos a continuar con nuestro programa. Me dice por interno de que Teníamos la cámara puesta al revés. De que. Me <ríe> da la sangre en la cabeza, no sé. Pero Creo que ahora sí estamos en directo y estamos. Quiero que me corroboren, por favor. Creo que ahora la cámara sí está derecha, ¿cierto? No, entiendo ¿por qué se ve de manera.? Vertical y no horizontal. Ahora sí. Creo que ahora se arregló. Bueno, cualquiera puede equivocarse. Tiene uno adorno raro, no sé la cámara, no sé por qué está transmitiendo de esa manera. Bueno, mientras no sean flores, está todo bien. Flores y corazones y todo eso. La verdad es que. A ver cómo podrías llevarse está como electrónica esta h u e a bueno bueno es como medio l o l la p a l u z a esta h u e a bueno no importa es una no sé qué increta puso eso ahí facebook tiene que ser facebook que hace eso cierto ahí se pone como ciertos、eh, marcos pero esos son para fotografía no tenía idea que también existían para para poder grabar en directo No importa hay lo s de menos. Continuando con nuestro programa, y a d i m o s las fechas entonces a las cuales puedes acceder, ya sea en Santiago o regiones, para nuestros di diversos d i f eventos, r e e e n t s ya sea Legion Sunder o Metal Festival o Metal Factory Fest.、Eh, creo que podría mandar algunos saludos. No alcanzo a ver, allá viene la. En la pantalla, pero le vamos a mandar saludos a todo el mundazo. ¿no? <ríe> saludos para todos. <ríe> no alcanzo a ver qué voy a pasar allá, pero saludos para todos los que a esta hora están en sintonía, ya sea por el Dial FM o conectados también al enlace a través de la página de Facebook. Queremos agradecer a nuestros auspiciadores. en especial a crear rock chile a crear rock.cl un saludo para max y para robinson un saludo también para uh, uh, jorge jorge uh, de la marca valvier de cerveza valvier ya sabemos que es la auténtica artesanal valdiviana <ríe> que suena bonito eso h ¿eh? Se me dice que diga cerveza Valvier, la auténtica artesanal valdiviana. <ríe> Parece de verdad, <ríe> Bueno, también para Artaria Records, que es la boutique del rock y el metal underground. En el galpón 6, en el local 163, atendido por su dueño Michel Garrido, mi amigo personal. Un saludo de la distancia. Lo más probable es que estés conectado. Un saludo、eh, al viejo continente. s u p o n e que estás en Alemania. Espero que nos reunamos pronto acá en Santiago para poder、eh, gestionar las fechas que teníamos programadas. Un saludo también para Michelle Garrido Banda, que es、eh, la banda de Michelle Garrido. y que próximamente vamos a estar en mi bar Entonces, no no es que yo t e n g a un bar <ríe> en, el, en el bar mi bar en el bar mi bar porque vamos a estar、eh, lanzando su material musical en el cual vamos a compartir el escenario y vamos a interactuar un poco con el trauco sangre de trauco así que Nos vemos para esa fecha también. Continuando con nuestro programa, seguimos con música, que es lo que nos convoca a nosotros. Vamos con Oxidizer y. Oxidizer y Master. Yes. Y、okay, lo que pasaba entonces, Oxidizer con Master, ¿Sí? así se llama, ¿cierto? Tenemos como un AC、hey, eh, sí. Caracoles. caracoles. <risa> Bien, con ese sonido de、uh, d e l a y e c o no, vamos con algo más seco、eh, que se escuche la voz、eh, en estéreo, pero. Sin ese eco, está algo travieso. JC esta tarde <risa> dice que hay esta gente conectada también. Agradecemos eso también en la sintonía. Agradecer, por supuesto, a la gente que hace posible que este programa llegue a sus oídos,、eh, ya sea nuestros oficiadores, como también las personas, las bandas. que Hace posible de que continuemos al aire y que los proyectos de esta organización sigan sumando y siguiendo. Creo que es meritorio enviar saludos también a todo nuestro staff, a nuestras bandas: a c a n o n e a Oxidizer, Backdraft, Abstinencia, Afterlife, Cahuéscar, NSD. A Saludos en el sur también a la banda Anchi Mayen. Tremenda banda Anchi Mayen.、Uh, ellos son de Temuco. Desde Los Ángeles también a、uh, Human Vestige. A、uh, Tomea, la banda de Ifalia. Carbachine. Ellos son de.、Uh, oh, Talcahuano. Hacianuro de Concepción. Águila Negra de、uh, Coquimbo. Por recordar algunas. Y todas las bandas que componen el staff de esta organización.、Uh, saludos a b a g d r a f t Banda b a g d r a f t Presagio. Papato Lucas Band. A Primero Muerto. Etcétera. La verdad es que son tantas bandas que. Eh, la memoria se me va acortando de empezar a recordar. Es algo que yo no tenía preparado nombrar a las bandas de nuestro staff. Me siento muy honrado, muy honrado de tener este nivel de bandas en la organización. Me he hecho de muy buenos amigos también. Sepan todos que les mando desde acá un caluroso y afectuoso. Y más que c a r u r o s o y a f e c t u o s o u n sincero abrazo. La verdad es que. Como h dice el dicho,、no, es, no, es difícil ser moneda de oro para caerle bien a todos. Siempre de que、um, alguien sale de un trabajo, de、um, ...de un grupo, de una banda, no siempre、eh, es como en los mejores términos. Lamentablemente, cuando hay bandas que se desvinculan ...por alguna... por algún motivo. Siempre van a haber discrepancias donde en realidad no debiesen haberlas. Pero、eh, lo, lo que es mejor es siempre caminar por el lado por la vereda más humilde. Creo que la educación, el nivel de educación, es lo que le da a las personas lo que le debiesen entregar la mayor humildad posible. Mientras más educación se tiene, mientras más cultura, formación profesional se tiene, más h u m i l d e tienen que ser las personas. Y bien, vamos a continuar con l a m ú s i c a lo que nos convoca. Vamos, JC, ¿qué me puedes decir ahora? Vamos con Canone y Atado al Tiempo.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 どうしても見た目は見た目は見た目は見 e 目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は l た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目 independiente que no se vea muy metalero el asunto、なぜかというと、私はそれを見ると、私はそれを見ると、これはもう、あ a たの声を見ると、あなたの声を見ると、あなたの声を見ると、あなたの声を見ると、あなたの声を見ると、あなたの声を見ると、あなたの声を見ると、あなたの声を Vamos a saludar a José Antonio, perdón, perdón. José Tomás Miranda.、Eh, también a Rodrigo Andrés Moraga, a David Campos. ¿Qué más está por acá? Gonzalo Millalén. Este es especial. Un tremendo saludo. Un abrazo, un beso a la distancia. A Marilyn y á ñ e z Esta hermosa mujer. ¿Qué le importa a JC quién sea ella? ¿Por qué me pregunta eso? No, no hay ningún problema. Ella es el amor de mi vida. Bueno, vamos a continuar. Me parece que queda para un tema más, ¿cierto? Ok, entonces. Sí. Vamos con el corazón de hierro de Backdraft. Entonces, lo que pasaba e la banda Bad d r a f t con el corazón de hierro. Un saludo para、eh, mi amigo Mota, para Cristóbal Mota,、eh, un tremendo guitarrista, un tremendo músico.、Eh, también así para Milo, para el Camilo como vocalista, un tremendo fraudman. Así también para、uh, los muchachos、uh, Marcos Marco Negroni, que es el baterista, y también para Andrés. Andrés. ¿Cómo se llama el muchacho? Me parece que los dos son Andrés. Bueno, Andrés y el abuelo. Mucho cariño.、Eh... Continuando con nuestro programa entonces. Independiente de la hora. Independiente de. de que este programa comenzó más tarde. Esta Va a terminar más tarde también.、Eh... La s gracia sería s n en este caso: son para. la persona a cargo de, de, del espacio de la radio misma y por supuesto también a jc que nos permite estar hasta más tarde d e b i s e m o s a、ah, hoy h día se suponía que tenía que estar acá la banda abstinencia o tal vez pato luca fan de pasada le tiro las orejas a muchas bandas de esta organización que siempre tienen una cosa u otra porque excusarse y la verdad es que acá el espacio está abierto para que cualquier banda pueda venir a comentar sobre su música discografía Uh, formación, próximas fechas, etc. Así que la instancia está. Yo creo que es simplemente cosa de que se pongan de acuerdo. Nadie está en el tiempo de nadie, pero la disposición también es una sola.、Eh, continuando con nuestro programa. Le dejamos la palabra a Juan Carlos Paredes, q u é nos va a decir. Ok, sí. Vamos con séptimo rayo y destino cruel.、No、sé en y encontré un frío vacío. Ya no puedo ver. パルセンブレー、エンティアラセカイコンポカフェ、コンポイポカフェ。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 Permiten de que este programa pueda salir al aire y se pueda emitir de alguna forma. La verdad es que nuestros u s p i c i a d o r e s tienen que ver con todo lo que son premios. Así es.、Eh, no asimismo lo que es el arriendo de espacio. Tenemos que ser claros en eso. Eso corre por cuenta de ocupametal.org. Bien. mucha gente saludándonos acá muchas gracias a todos por sus saludos gracias por su fiel sintonía también la idea es que próximos programas、eh, podamos interactuar como les decía d e l a n t e s con algunas bandas con algunas personas、um, vamos a empezar a ser más entretenido este programa yo diría que no sepó tirar a un músico desde acá desde el séptimo piso a h a teníamos el p i c de sintonía. Algo se nos va a ocurrir y vamos a hacer de que este programa sea más dinámico, más entretenido. Les recuerdo entonces, y dejo la invitación extendida, para que mañana、eh, puedan asistir a Crear Rock Chile. Y que obviamente podamos、eh, compartir todos una versión más de Metal Factory Fest, en este caso la versión número 9. Ya saben, entonces estamos con、eh, las mejores ganas de que mañana o j a l á vamos a llenar ese recinto y también, ¿por qué no decirlo? Poder compartir. Con los músicos de esta organización y que haya camaradería, e s algo muy importante dentro de los grupos a nivel social, sobre todo a nivel de música. Se comparte mucho. e s o e s lo que esperamos para mañana camaradería. Ya saben, la invitación es a partir de las 13 horas en Carmen 973 Santiago Centro. Continuando entonces con e s t e programa, vamos con esta última banda del día de hoy y nos referimos a. えっ Con presagio. Y esto que se llama Destruyes. Ok, amigos, ha llegado la hora de terminar con nuestro programa. Así es, Visión Metal Rock de Ocupametal.org. Por este programa, por al menos este, este capítulo, llega a su fin. Agradecemos la sintonía, la fiel sintonía de toda la gente que nos acompaña desde su casa, desde su teléfono móvil, desde el PC, donde estén. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a toda la gente que está, no tan solo conectada online, sino que también está. Escuchando la radio a través del 107.5 FM. Un tremendo abrazo a toda esa gente que aún cree en el espíritu del rock y el metal underground en la escena nacional que apoya. Y vamos a ver mañana cuánta gente va a apoyar a estas bandas que se presentan en Crear r o c k Chile. Un saludo a la distancia. Los dejamos con el tema característico de esta organización, el cual se llama. Black Mask of Fear y es de b y o s h and Divine. Hasta la próxima semana. Saludos a todos y que viva el rock y el metal nacional. Buenas noches.